Rodolfo Aguiar, el secretario electo de ATE, que fue una de las primeras repercusiones que ayer,、eh, que esta semana se dio a conocer a partir de lo que ya se sabía. Por un lado, lo que ha sido esta devaluación y luego también lo que ha sido en estas horas, acá por lo menos del aumento de Nasta, pidiendo suma fija, que se haga algo para que el obrero, el trabajador, la trabajadora, no siga perdiendo delante de estas horas que van pasando y que el sacudón es bastante fuerte. Rodolfo, ¿qué tal como va? Lo saludamos s acá desde Radio Encuentro en v i e t n a Sofía y Walter, buen día. Bien, a ver si lo podemos ahí tener. Viste que estaba complicada. Yo dije, a y estamos i n t e n t á n d o Bueno,、eh, hola, hola,、ah, ahora sí. Bueno, buenos días para todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estábamos compartiendo acá. Bueno, en esta semana, en estas horas, este. Todas las sensaciones que van ocurriendo y sobre todo la preocupación que hay detrás de una devaluación y de una inflación que nos frena por el poder adquisitivo de, del trabajador. Este, usted ya ha salido a pedir que haya una suma, que haya por lo menos respuestas ante esta situación, ¿no? Sí, hasta ahora hemos sido dos los sindicatos, ATE primero, nosotros como conducción electa recientemente, si bien vamos a asumir responsabilidades en el mes de noviembre, creemos que ya la urgencia,、eh, que tiene Que, que demanda el escenario、mmm, económico、eh, hace que t e、eh, estar eh, al frente de este reclamo, un reclamo que tiene que ver con una suma fija inmediata y con la reapertura de todas las paritarias, no solo en la Administración Pública Nacional, sino también en todas las provincias y en los municipios. Apenas conocimos esta medida de, de, de, de ajuste brutal. impone el fondo pero que lleva adelante el gobierno de e v a l u a r casi un 22% nosotros s o s tuvimos que va a trasladar de manera inmediata eso fue lo que ocurrió nos advirtiendo toda la, la que aumentaban el g o p e el costo yo es que comúnmente trabajadores Hoy a primera hora también hicimos el mismo pedido al gobierno de la provincia de Río Negro.、Eh, Aguiar lo sorprendió, este、bueno, paso, cómo lo vivió, qué sensación tiene que, al transcurrir de las horas, cuál es la reflexión que le surge. Bueno, la, la, la reflexión es que, evidentemente,、eh, si bien nos sorprendimos. Una vez conocidos los resultados, nos preocupamos.、Eh, cuando pasan las horas, uno se da cuenta que frente a un gobierno que no cumplió casi en nada ese contrato electoral que firmó con su pueblo en el 2019, cuando se asumió. Y、uh -huh. digo esto porque todos tenemos presentes cuando el presidente Alberto Fernández nos decía. En la inauguración de la, la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, que iba a empezar por los de abajo,、eh, nunca aparecieron medidas. Pendientes a redistribuir el ingreso. Lo que pasa en la Argentina no pasa en ningún país del mundo. En ningún país del mundo, si crece la economía, también crece la pobreza, como ocurre acá. En ningún país del mundo, si crece la economía, se cae el poder de compra de, de, de los salarios. Eh, eh, es evidente que los únicos beneficiados hasta ahora son.、Eh, Centrados económicos en la Argentina que ven cómo en sus balances se acumulan las rentabilidades y, y, y, y, la, y las ganancias. Nos parece que,、si、el, que, por supuesto, no hay que eh, temer eh, seguir disputando sentido hasta el mes de octubre. Milley todavía no ganó, b u r r i s todavía no ganó. Tenemos que seguir disputando sentido, pero el gobierno tiene que salir、eh, de, de, de esta anestesia en la que parece que está. No se va a modificar el resultado electoral. ¿Por qué alguien va a cambiar su voto en octubre? ¿O por qué todos aquellos que no asistieron ahora van a asistir en octubre y se van a volcar en favor de una propuesta electoral distinta a la que resultó vencedora si no se dan señales concretas desde el gobierno? Suma fija, mejorarle las condiciones de vida a, a la gente. ¿De cuánto debería ser la suma fija en principio, so, consideran ustedes? No lo hemos discutido, pero tiene que ser un piso de 50 mil pesos. No lo hemos discutido, pero ese tiene que ser el piso. Hoy el 60% de las trabajadoras y los trabajadores estatales en el país es pobre. Tenemos que concientizarnos que los sindicatos estatales estamos representando en su enorme mayoría a trabajadoras y trabajadores pobres. Porque si uno tiene en cuenta los 3 millones y medio de, de empleados públicos, sumando. Medio millón en municipios del país, más de dos millones de trabajadoras y trabajadores en las provincias y 716 mil empleados del Estado Nacional, el 60% de ellos no alcanza a garantizar un ingreso por encima de los 266 mil pesos, que es el costo de la canasta familiar、eh, total. Me parece que este fenómeno nuevo. De los asalariados formales pobres, bueno, en gran medida también está compuesto por, por, por, quienes, por quienes trabajan en el sector público. Rodolfo, bueno, gracias por estos minutos. Queríamos un poco también compartir sus sensaciones y este pedido que ha hecho Ate.、Y、usted nos decía que la novedad también es que el mismo pedido ha ocurrido acá en la provincia de Río Negro. Al gobierno rionegrino, la paritaria estaba prevista para septiembre. Si no se anticipa la convocatoria, medidas de fuerza.、Eh, Mire, si, si uno ha aprendido algo con el paso de los años, es a, a captar muy bien el ánimo de las trabajadoras y los trabajadores. Se han multiplicado, desde ayer a la tarde hasta ahora, los mensajes al sindicato, a los dirigentes, a las delegadas y a los delegados, por todos los medios de comunicación, se han multiplicado pidiendo una medida de fuerza. Se lo, se lo, se lo decimos de esta manera al gobierno. Aguiar, gracias por estos minutos y bueno, buen viaje. Sabemos que lo hizo en el medio de todo el sí, trajín, así que y se escuchó hasta el principio un poquito mal, pero todo el último tramo、eh, muy bien. Así que、ah, los gracias. Los contactos quedaron claros. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes y a todos los que escuchan. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, el secretario electo de ATI, para...